Con Soraya m a i c o n i o que bueno, ella está allí, es referente de estas actividades. Mari Mari, la mía, Karina y Camila, desde acá, desde Viedma, desde Radio Encuentro. Mari Mari, la Muen Cari, Mari Mari Camila, Mari Mari Kakomen u n k o m p u e c h e l e i u k a Las Kenche, Tuye Chimapumo, Rumem Añon f a c h、eh, i Nutrum, Mutrum Meu. Muchas gracias por su llamada, la Muen. Saludos ahí para usted y la gente de, de la zona. Bueno, Lamí, encuéntenos, andan de gira, andan eh, eh, allí haciendo teatro. s e Leina, y estamos en el marco del segundo encuentro de Teatro Mapuche Cordillerano,、eh, que organizamos como grupo de Teatro de Títeres m a b u i d á n c h e s Incheca,、eh, Gerardo Dalto, y también acompañados por la Dirección de Cultura de Lago Puelo,、eh, la Comunidad de las Guaytecas, bueno, diferentes. Eh, di direcciones de Cultura de acá de la comarca que nos están colaborando principalmente con el tema del combustible y de la comida, y el Instituto Nacional de Teatro con las funciones. Está, Bueno, tienen representante ustedes porque está la Lamuén c é l e s desde Carmen de Patagones. Ella está yendo en este momento, nos estamos yendo a Puyén porque ahora a las 2 de la tarde presenta t u c u l p á n Eh, los Lamuén de Puesto la Bandolera, que vienen de Sierra c o l o r a d o que presentan la Martina de Chapanay.、Eh, Dani Montaña, una Lamuén que viene de Neuquén, presenta un trabajo que se llama Inche, muy interesante para la juventud, sobre cómo fue su proceso, todo su trabajo personal, hasta que se atrevió, porque no es fácil asumirse cuando. Uno está ahí, sobre todo cuando sos de la ciudad, no es fácil asumir la identidad. Así que un poco de eso se trata el trabajo de Dani. Yo anoche presenté Lucinda, que es un espectáculo que estrené hace un poquito más de un mes, que habla sobre el asesinato de Lucinda Quintupugay, y en, ahí en la Cuesta del Ternero. Así que la intención es visibilizar el teatro mapuche, visibilizar nuestros territorios, nuestros conflictos, nuestras propias historias. Y también、eh, tratar de inspirar ¿no? a otros Pulamuel que quizás estén haciendo teatro o que quieran contar alguna historia y que, bueno, que sepan que, que somos muchos y muchas quienes estamos en este camino, ¿no? en este grupo de la Melcam, como decimos nosotros, de la Melcafe, ¿no? de los actores y actrices mapuche. Felay Lamien, bueno, felicitaciones por todo este. Trabajos son. Entonces están、eh, mucha movida allí, ¿no? Gente de, de todos los lugares.、Eh, así que bueno, felicitaciones. Y, y bueno, no sé si, si queda algo por contarla. Mía, nos gustaría por ahí que, que puedan venir para acá, que puedan también、eh, traer sus obras. Sería realmente muy valioso. Un poco de eso se va a tratar. También tenemos un día de n、no、u t r a m de conversatorio,、Bien. de conversación entre nosotros y nosotras. Para ver cómo podemos hacer que vaya girando también este, este encuentro, ¿no? Y que así como es Cordillerano, en algún momento pueda hacer las quenches, que pueda tener otros espacios y recorrer otros territorios del Puel Mapu. Esa es la intención. Algo que también valoramos y mucho como Teatreros Mapuche. Es que vinieron a acompañar y a ver las obras y a escuchar incluso un poco nuestras demandas como actores y actrices del Pueblo Mapu, los seis representantes del Instituto Nacional de Teatro, la representante de La Pampa, de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Así que eso para nosotros y nosotras es algo realmente muy importante que puedan entender que el teatro mapuche tiene particularidades muy diferentes al teatro occidental. Por nuestros gestos, por nuestro idioma, por nuestros,、eh, nuestras o s s n u e t r situaciones de despojos territoriales, por nuestras propias historias,、eh, por nuestra espiritualidad, nuestra ética, nuestra estética, y que puedan, puedan tener una apertura y escuchar que no somos mapuches de Río Negro, mapuches de Neuquén, que somos todos puelches y que por lo tanto tener la. Posibilidad de que ellos puedan reconocer nuestro trabajo en todo el p u e l Mapu. Así que la verdad es que es todo un desafío que nos estamos planteando hacia adentro, como gente m a p u c h e y hacia afuera para dar a conocer nuestro hacer teatral. n o Le agradezco un montón, Damóencari, que, que se haya fijado en este evento tan lejano a, a su lugar, allí en, en Viedma, en Carmen de Patagones, en esta zona de la comarca también. Estamos hablando de comarca a comarca. Claro. Pero le agradezco igual que, que nos permita difundir a la familia, a, la, a las hijas de Cele, a la mamá de Cele, s que la Cele está muy bien, la pequeñita <ríe> está perfecta y que estamos realmente todos y todas muy contentas y con mucho Neguén, con mucho f a l e n t ú n llevando adelante este trabajo. Fele y Lamien, bueno, la esperamos entonces prontito por acá.、Eh, otra pregunta,、eh, Lamien, ¿son todos unipersonales? No, no,、eh, se dio la casualidad que la mayoría sí, ¿no? uh -huh. ahora que lo sí, pienso. Sí. Excepto la Martina de Chapanay, que no, q u es e una pareja、eh, que está n en el campo y es muy interesante. El trabajo salió segundo en el encuentro provincial de Teatro de Río Negro el año pasado y es un trabajo realmente muy divertido, muy interesante. Así que es el único que son dos personas en escena. Después da la casualidad que sí. Que son todos unipersonales. Qué lindo. Y、no、es, está difícil andar de a muchos, coincidir、sí. en los horarios. Bueno, pero al, al teatro mapuche sentimos que hay que darle el lugar que se merece. Que no hay una sola actriz mapuche en el Puebla Mapu, que queremos, que valoramos, que reconocemos, como les o d i c a Calcumil, pero además sabemos muchos y muchas más. Y la intención es como poder tener también esta, esta instancia de reconocernos y de. Y de poder darnos también entre todos al, el apañe, ¿no? Para darnos en el neguen suficiente para que cada vez se inspire más gente mapuche que esté haciendo teatro. Ahí hay una escuela de teatro, tengo entendido, en sí, la zona, sí, no sí. sé si en Viena, en Carmen de Patagones. Y para nosotros es fundamental, sobre todo en, en, en, en nuestro territorio, que si nuestros la muere están haciendo teatro, estudiando teatro, puedan darse la oportunidad también de indagar en el teatro mapuche. Bien, bueno, entonces、eh, nuestra ñaña de acá, Celeste、eh, b u e n u Mil, va a estar en la escuela número 774 de Puyem hoy a las 14.30. Y bueno, está también con. Le mandamos un abrazo al Lamien Matías, que、sí. está en la parte técnica. Sí, sí, sí, sí, también, también. Eso、ah. es muy hermoso también en、bueno. familia. b u e n o Bueno, ahí le daré sus s a l u d o y le agradezco un montón la posibilidad de difundir este, este CUFAO, este trabajo. Saludos a Nuestro s l a m u e n t a m b i é n Claudia y, y Mario, y l o s esperamos por acá también. Pele. Rumé a ñ ú también, Peucayal. Que esté muy bien, Mañú, Peucayal. Soraya Maycoño, entonces, ¿eh? charlando aquí con nosotros este segundo encuentro de Teatro m a p u c h i l í n d e iniciativa.